Mi nombre es Marta Huini, yo vengo de Nayón. Y las hierbitas que usted me está comprando ahorita, hay bachantén, malva, la, la grama, la chatama, la lelía, la caballuchupa, maiwa y la la el chantén, el taraxaco, la, el escancel. El lindo y todo eso no viene para, para las agüitas frescas. Y, y además yo algunas hierbitas traigo de de de, de, mí, de mi propiedad, ¿no? pero algunas hierbitas yo también co compro aquí. O sea, si sí, yo aprendí porque especialmente yo le digo la verdad porque mi mami como ya es mayorcita ella me ha dejado aquí el puesto, no porque ya todo lo todo Todas siempre he trabajado sí, yo aprendí a mi mamá, así, porque mi mamá sí, ha sabido trabajar en esto, así. Sí, mi mamá, me gustaba mi mami yo también, como ya no tengo trabajo, digamos, no me tocó salir siquiera con esto, para ver, para llevar su pan del día a mi casa. Sí. Tengo un chucha, hijito, pero no, un, un hijito varón no, no, no tengo, no, que si sí, mi hijo sí, tiene capacidad, tiene experiencia en esto también, él es, le gusta trabajar en esto, pero como trabaja, no, puede